volver a casa Radio Universidad UBA 90.5 Atardece que no es poco Buenas de 40 minutos Sí, te prometimos que íbamos a ir al teatro Por lo menos nos llevan de esta forma nuestras espectadoras teatrales Hoy la tenemos a Brenda Ferreira Hola Brenda, ¿cómo andamos, mujer? Hola Adri, ¿cómo estás? Bien, muñeca, ¿y vos? ¿todo bien? Todo bien, Adri, fuimos al teatro este fin de semana a ver Aprovechando las vacaciones, ¿no? Claro que sí, contanos qué es esta exótica, a ver Mira, fuimos a ver exótica este fin de semana Porque, bueno, las espectadoras teatrales fuimos a ver un espectáculo diferente, Ajá. y es que comienzan las vacaciones de invierno y todos buscamos, ¿por qué no un poquito de distracción, o no te parece, Adri? Sí, por supuesto que sí, más vale. ¿Cómo que no? <risas> y bueno, y salir un poco de lo que es la rutina, y, y bueno, y sumayemos, ¿por qué no, en lo que es un mundo de fantasía? Y eso es, es exótica, lírica, entre las plumas del humor, donde nos brinda exactamente ese ingrediente de despeje. Te digo, exótica y todo este, este título que te dije, bueno, eh, es aclarado muy bien por Marcelo Correa, que es uno de los, de los actores, eh, y es el director inclusive de la obra, un, es un actor transformista, que hace un monólogo y da una explicación de por qué el título. Y es que se debe que combinan tres géneros, géneros diferentes que están unidos en este show. A ver. Acá nos encontramos con dos tenores y una soprano, Ajá. Eh, hay una actriz y una vedette bueno, es una actriz y vedette, es ella misma, hay eh, dos actores cómicos transformistas, que es uno de ellos, es el director, y, y bueno, y que combinan este cóctel explosivo. Te digo, este espectáculo nos ofrece recreaciones de cuadros de revista, hay un show de erotic dance, Y hay imitaciones de tres figuras de divas del espectáculo nacional. No sé si te podrás imaginar cuáles puedan ah, estar, Adri. Eh, no, a ver, decime, decime. ¿no? A ver, Susana Jiménez, Maritazán y Mirta Lera, Uah, clásico. Claro, unas ¿no? divas, con sí, totales, sí. Exacto. Y bueno, y que, mira, la imitación de esta última figura se destaca lejos sobre el resto. O sea, de Mirta, un cuadro muy bueno que hicieron. También te digo que hay un homenaje a Edith Piaf, Y bueno, mira Adri, eh, te puedo seguir enumerando porque son un total de 25 cuadros los que wow. hay en escena Pero lo que más me llamó a mí la atención de este espectáculo Es justamente eso que es el, que hice referencia a lo que hice al principio Y lo que hace explícito al título Exótica sí. lírica ante las plumas del humor A ver, este tipo, o sea, este tipo de... A ver, estos espectáculos sí. son caracterizados más que nada por lo que... Son los sketchs, la música y la sátira de, de esta música. Y la inclusión de tres cantantes de lírica... Hacen que Exótica sea un show diferente uh -huh. y, y bueno, algunos de los temas que componen en vivo son John York, de San Sinatra uh -huh. eh, Memories, del musical de Cats sí. no sé Si, si, si, sí, sí, sí, claro y, y bueno, O Sole Mío, muy uh -huh. conocido por la voz de, de Pavarotti Exactamente Entre otras años. interpretaciones uh -huh. ah, Unas voces, te digo, increíbles, te, uh -huh. te emocionan, ¿eh? Claro que y, sí. y bueno la mayoría de estos cuadros de canto son montados en la sala o sea tienen esa esa representación de que salen un poco de lo que es el escenario y juegan mucho en lo que es la sala y alrededor del público eh, y te digo que logran emocionar muchísimo. muchísimopens que son tenores hay una so sí, sí, sí. y que encima interpretan este estos terribles clásicos ¿no? totalmente sí sí estaba estaba mirando mirá, buscando alguna información este Mientras, mientras te escuchaba, eh, sí. y bueno, veo que han recibido, han en Mar del Plata y recibieron eh, el premio Estrella de Mar este, Sí, como un, en realidad fueron nominada como mejor musical hall este año mm. en Estrellas de Ajá. Mar del Plata Ajá. Así que sí, bueno, eso es un, como un puntito como para tener en cuenta sí, para claro. saber qué tipo de espectáculo vas a saber lo que es la calidad Totalmente Y bueno, te digo, lo que es el diseño de la obra... Hay cerca de 70 cambios de vestuario, wow. donde se nota muy fuertemente lo que es el trabajo detrás de todo uh -huh, esto, uh -huh. porque hay un buen vestuario, hay brillos, hay plumas y que ayuda muchísimo y sobre todo lo que es el impacto visual, porque no hay otros soportes que lo acompañen como podría ser, por ejemplo, una gran escenografía, un gran escenográfico o, o una pantalla virtual como sí lo ha habido en otros espectáculos. Sí, sí. Y bueno, y así, eh, refiriéndonos a lo que es la estructura de la obra y comparándolas, por qué no, con otros espectáculos que comentamos acá en la columna, aquí se hace um, uso del tradicional telón. ¿Y por qué te esta diferencia? Porque en las otras obras que hemos ido a ver, este, esto, este clásico de lo que es el teatro y el telón no, no, no está siendo usado más. Ahora es eh, es común usar los apagones de los apagones la luz exactamente sí sí sí sí, sí. Eh, no, al, sí algo que, pues, un elemento eh, que que tiene una presencia tal como el telón. Eh, un elemento que formaba parte del lenguaje, forma parte del lenguaje teatral, ¿no? Este, forma parte de la estructura dramática, ¿no? El cae el telón, es una marca, además en el texto, ¿no? Cae el telón. Y, y bueno, este, en, esta, en este cambio también del lenguaje teatral, eh, el telón en muchos casos, en muchos, ha desaparecido, ¿no? Exactamente, eso es uh, sí, ¿eh? uh -huh. por eso es que lo, lo destaco acá, porque me, me llamó la atención Y es lo que hace la separación entre lo que es un acto y otro acto uh -huh. ¿No? Así que, bueno eh, Recordanos dónde está esta exótica Exótica, mira, te digo que queda en eh, Corrientes 1630 en el teatro El Recoveco Ajá. Queda entre Rodríguez Teni y Montevideo, es sí. al ladito de lo que es Paseo la Plaza Perfecto, pegado ahí en la plaza. Ahí al ladito. Al Ven, te digo un puntito a favor también, al final del espectáculo... Eh, con las entradas lo que hacen ellos Es sortear una hermosísima Máscara veneciana cada En cada función wow, Y eso salió muy mal, te entonces, Cuando mostramos la máscara digo Ojalá que salga ah, mi número ¿Y? <risa> Pero, bueno, no. ¿Hubo, hubo suerte, no, qué pena bueno. bueno, Brenda Muchas gracias, entonces este tendremos Presente los sábados a las 9 y media De la noche, exótica Los sábados a las 9 y 30, sí, exactamente En el teatro El Recoveco Corrientes 1630 30. Listo, y hay una página web Si quieren si quieren entrar Para ver fotos Para tener más detalles del espectáculo Para la ficha técnica y demás cuestiones Que es www.teatroelrecoveco.com.ar ¿sí? y, y también te y puedo agregar algo Tenés también en la página De lo de que exótica. es el espectáculo Que es www.exoticashow.com.ar Buenísimo Brenda, buena semana Muchas gracias, un beso grande Muchas gracias a vos, felices vacaciones Gracias, muchas gracias Brenda Ferreira, eh, con nosotros Hoy una de nuestras espectadoras teatrales Nos llevó a ver exótica lírica Entre las plumas del, o, del humor Ahí estamos, eh. lírica Entre las plumas del humor